Bueno, en 2019 con Eva trabajamos en un primer año sobre cuentos breves, el cautivo, historia de los dos que soñaron, los dos reyes y los dos laberintos, y tres micro relatos de Borges, uno de los cuales se titulaba Un sueño muy breve y trataba de un hombre que en una torre sin puertas ni ventanas, ubicada en un desierto en Medio Oriente, escribía en un lenguaje críptico sobre... Un hombre que encerrado en una torre, sin puertas ni ventanas, en un ambiente muy austero, con un banco y una mesa, escribía en un lenguaje críptico sobre un hombre y así al infinito. Por supuesto salió el tema del infinito, después charlando, charlando con Eva, para graficar ese tema hicimos dibujos en el pizarrón graficando un poquito cómo el hombre escribía sobre un hombre que escribía. Se generó un dibujo un poco concéntrico para que los chicos pudieran visualizar el tema que es tan abstracto. Eh, surgió el tema de la incomunicación, por el tema de la falta de puertas, de ventanas, el lenguaje ese ininteligible y el sentimiento que podía despertar y cuál era el sueño del título. Todo esto con Eva charlando con los chicos y demás. Y realmente fue la respuesta sorprendente cuando Eva les preguntó cuál de ellos se había sentido como el hombre de la torre encerrado incomunicado angustiado con el sueño de quizá poder ser libre todos y creo que absolutamente todos levantaron la mano uno de ellos incluso dijo el hombre está encerrado en sí mismo impresionante o sea hubo una conexión con Borges ahí a nivel emocional que fue impactante. Y eso después, bueno, lo llevaron a la radio, donde además hablaron de un proyecto institucional que fue Museo Borges, en honor a los 120 años del nacimiento de nuestro querido escritor, que eh, consistió en eh, transformar la escuela en un museo por 24 horas. Museo elaborado y conducido y guiado por los alumnos. Pero la verdad, el trabajo con Eva fue maravilloso. Digamos, lo que repercutió en los chicos fue realmente increíble, más allá de nuestras expectativas.